Capítulo 33. A estos cigarrillos. Dijo al fin Porfirio Petrovich. Son un veneno, un verdadero veneno. Tengo tos, se me irrita la garganta, padezco de asma. Como soy algo aprensivo, he ido a ver al doctor B, que es un médico que está examinando a cada enfermo durante media hora como mínimo. Se ha echado a reír al verme, y, después de palparme y auscultarme cuidadosamente, me ha dicho. El tabaco no le va nada bien. Tiene usted los pulmones dilatados. No lo dudo. Pero, ¿cómo dejar el tabaco? ¿Por qué otra cosa lo puedo sustituir? Yo no bebo. Eso es lo malo, je, je, je, Toda mi desgracia viene de que no bebo. Pues todo es relativo en este mundo, Rodion Romanovich, todo es relativo. Ya está de nuevo con sus tonterías, pensó Raskolnikov, contrariado. Al punto le vino a la memoria a su última entrevista con el juez de instrucción, y este recuerdo trajo a su ánimo todos sus anteriores sentimientos. Anteayer por la tarde estuve aquí, ¿no lo sabía usted? Continuó Porfirio Petrovich, paseando una mirada por la habitación. Estuve aquí dentro. Al pasar por esta calle se me ocurrió, como se me ha ocurrido hoy, hacerle una visita. La puerta estaba abierta de par en par. Esperé un momento y me volví a marchar sin ni siquiera ver a la sirvienta para darle mi nombre. ¿Nunca cierra usted la puerta? El rostro de Raskolnikov aparecía cada vez más sombrío. Porfirio pareció adivinar los pensamientos que lo agitaban. He venido a darle una explicación, mi querido Rodion Romanovich. «Se la debo», dijo sonriendo y dándole una palmada en la rodilla. Su semblante cobró de pronto una expresión seria y preocupada. E incluso pasó por él una sombra de tristeza, para gran asombro de Raskolnikov, que jamás había visto en él nada semejante ni le creía capaz de tales sentimientos. Hubo una escena extraña entre nosotros, Rodion Romanovich, la última vez que nos vimos. Pero entonces, en fin, he aquí el asunto que me trae. He cometido errores con usted, bien lo sé. Ya recordará usted cómo nos separamos. Verdad es que los dos somos bastante nerviosos, pero no procedimos como personas bien educadas, aunque nuestros buenos modales son evidentes y me atrevería a decir que están por encima de todo. Estas cosas no se deben olvidar. ¿Recuerda usted hasta qué extremo llegamos? Rebasamos todos los límites. ¿A dónde querrá ir a parar? Se preguntaba Raskolnikov, asombrado y devorando a Porfirio con los ojos. «Yo creo que lo mejor que podemos hacer es ser francos», continuó Porfirio Petrovich, volviendo un poco la cabeza y bajando la vista, como si temiera turbar a su antigua víctima y quisiera demostrarle su desdén por los procedimientos y las heladas que había utilizado. «Estas sospechas, estas escenas, no deben repetirse. Si no hubiera sido por Mikolka, que llegó y puso fin a aquella escena, no sé cómo habrían terminado las cosas. Ese maldito papanatas estaba escondido detrás del tabique. Ya lo sabe usted, ¿verdad?» Me enteré de que había venido a su casa inmediatamente después de aquella escena. Pero usted se equivocó en sus suposiciones. Yo no mandé a buscar a nadie aquel día y no había tomado medida alguna. Usted se preguntará por qué razón no lo hice. Pues, no sé cómo explicárselo. Me limité a citar a los porteros a los que usted vio al pasar. Una idea, rápida como un relámpago, había acudido a mi imaginación. Yo estaba demasiado seguro de mí mismo, Rodion Romanovich, y me decía que, si lograba apresar un hecho, aunque fuera renunciando a todo lo demás, obtendría el resultado que deseaba. Cerrar comillas usted tiene un carácter en extremo irascible, Rodion Romanovich, incluso demasiado. Es un rasgo predominante de su naturaleza, que yo me jacto de conocer, por lo menos en parte. Yo me dije que no es cosa corriente que un hombre nos arroje sin más ni más la verdad a la cara. Sin duda, esto puede hacerlo un hombre que esté fuera de sí, pero este caso es excepcional. Yo me hice este razonamiento. Si pudiese arrancarle el hecho más insignificante, la más mínima confesión, con tal que fuera una prueba palpable, algo distinto, en fin, a estos hechos psicológicos, pues yo estaba seguro de que si un hombre es culpable, uno acaba siempre por arrancarle una prueba evidente. Di por descontado los resultados más sorprendentes. Dirigía mis golpes a su carácter, Rodion Romanovich, a su carácter sobre todo. Le confieso que confiaba demasiado en usted mismo. Pero, ¿por qué me cuenta usted todo esto? Gruñó Raskolnikov, sin darse cuenta del alcance de su pregunta. ¿Me creerá acaso inocente? Se preguntó con el pensamiento. ¿Que por qué le cuento todo esto? Yo he venido a darle una explicación. Considero que esto es un deber sagrado para mí. Quiero exponerle con todo detalle el proceso de mi aberración. Le sometí a usted a una verdadera tortura, Rodion Romanovich, pero no soy un monstruo. Pues me hago cargo de lo que debe experimentar una persona desgraciada, orgullosa, altiva y poco paciente, sobre todo poco paciente, al verse sometida a una prueba semejante. Le aseguro que le considero como un hombre de noble corazón y, hasta cierto punto, como un hombre magnánimo, aunque no me sea posible compartir todas sus opiniones. Juzgo como un deber hacerle cierta declaración en el acto, pues no quiero que usted forme un juicio falso. Cerrar comillas cuando empecé a conocerle, se despertó en mí una verdadera simpatía hacia usted. Esta confesión le hará tal vez reír. Pues bien, ríase. Tiene usted perfecto derecho. Sé que usted, en cambio, sintió desde el primer momento una viva antipatía hacia mí. Bien es verdad que yo no tengo nada que pueda hacerme simpático, pero, cualquiera que sea su opinión sobre mí, puedo asegurarle que deseo con todas mis fuerzas borrar la mala impresión que le produje, reparar mis errores y demostrarle que soy un hombre de buen corazón. Le estoy hablando sinceramente, créame. Pronunciadas estas palabras, Porfirio Petrovich se detuvo con un gesto lleno de dignidad y Raskolnikov se sintió dominado por un nuevo terror. La idea de que el juez de instrucción le creía inocente le sobrecogía. No es necesario remontarse al origen de los acontecimientos, continuó Porfirio Petrovich. Creo que sería una rebusca inútil e imposible. Al principio circularon rumores sobre cuyo origen y naturaleza creo superfluo extenderme. Inútil también explicarle cómo se encontró su nombre enzarzado en todo esto. Lo que a mí me dio la señal de alarma fue un hecho completamente fortuito, del que tampoco le hablaré. El conjunto de rumores y circunstancias accidentales me llevaron a concebir ciertas ideas. Le confieso con toda franqueza, pues si uno quiere ser sincero, debe serlo hasta el fin, que fui yo el primero que le mezclé a usted en este asunto. Las anotaciones de la vieja en los envoltorios de los objetos y otros mil detalles de la misma índole no significan nada independientemente pero se podían contar hasta un centenar de hechos importantes. Tuve también ocasión de conocer hasta en sus más mínimos detalles el incidente de la comisaría. Me enteré de ello por un simple azar. Me lo refirió, con gran lujo de pormenores, la persona que había desempeñado en la escena el papel principal, con gran propiedad por cierto, aunque sin darse cuenta. Cerrar comillas todos estos hechos se acumulan, mi querido Rodion Romanovich. En estas condiciones, ¿cómo no adoptar una posición determinada? Así como cien conejos no hacen un caballo, siempre presunciones no constituyen una prueba, dice el proverbio inglés. Pero en este caso habla la razón, y las pasiones son algo muy distinto. Pruebe usted a luchar contra las pasiones. Al fin y al cabo, un juez de instrucción es un hombre y, por lo tanto, accesible a las pasiones. Cerrar comillas además, pensé en el artículo que usted publicó en cierta revista, ¿recuerda usted? Hablamos de él en nuestra primera conversación. Entonces me mofé de él, pero lo hice con la intención de hacerle hablar. Porque, se lo repito, usted es un hombre poco paciente, Rodion Romanovich, y tiene los nervios echados a perder. En cuanto a su osadía, su orgullo, la seriedad de su carácter y sus sufrimientos, hacía ya tiempo que los había advertido. Conocía todos estos sentimientos y consideré que su artículo exponía ideas que no eran un secreto para nadie. Estaba escrito con mano febril y corazón palpitante en una noche de insomnio y era el producto de un alma rebosante de pasión reprimida. Pues bien, esta pasión y este entusiasmo contenidos de la juventud son peligrosos. Entonces me burlé de usted, pero ahora quiero decirle que, mirando las cosas como simple lector, me deleitó el juvenil ardor de su pluma. Esto no es más que humo, niebla, una cuerda que vibra entre brumas. Su artículo es absurdo y fantástico, pero, respira tanta sinceridad. Rezuma un insobornable y juvenil orgullo, y también osadía y desesperación. Es un artículo pesimista, pero este pesimismo le va bien. Entonces lo leí, después puse en orden sus ideas y, al ordenarlas, me dije. No creo que este hombre se limite a esto. Y ahora dígame. Teniendo estos antecedentes, ¿cómo no había de dejarme influir por lo que sucedió después? Pero entonces no dije nada y ahora no me arriesgaré a hacer la menor afirmación. Entonces me limité a observar y ahora mi pensamiento es este. Tal vez toda esta historia es pura imaginación, un simple producto de mi fantasía. Un juez de instrucción no debe apasionarse de este modo. A mí solo debe interesarme una cosa, y es que tengo a mi colca. Usted podría decir que los hechos son los hechos y que empleo con usted mi psicología personal. Pero es preciso que lo mire todo en este caso, pues es una cuestión de vida o muerte. Cerrar comillas usted se preguntará por qué le cuento todo esto. Pues se lo cuento para que pueda usted juzgar con conocimiento de causa y no considere un crimen mi conducta del otro día tan cruel en apariencia. No, no fui cruel. Cerrar comillas usted se estará preguntando también por qué no he venido a registrar su casa. Pues sepa usted que vine. Je, g je, je. Usted estaba enfermo, acostado en su diván. No vine como magistrado, es decir, oficialmente, pero vine. Esta habitación fue registrada a fondo cuanto tuve la primera sospecha. Me dije. Ahora este hombre vendrá a verme, vendrá a mi casa y no tardará mucho. Si es culpable, vendrá. Otro no lo haría, pero él sí. ¿Se acuerda usted de la palabrería de Rasumikine? La provocamos nosotros para asustarle a usted. Le pusimos al corriente de nuestras conjeturas, seguros de que vendría a contárselo a usted, pues Rasumikine no es hombre que pueda disimular su indignación. Cerrar comillas el señor Zamiotov quedó impresionado ante su cólera y su osadía. Decir a gritos en un establecimiento público. Yo he matado. Esto es verdaderamente audacia arriesgado. Yo me dije. Si este hombre es culpable, es un luchador enconado. Esto es lo que pensaba. Y me dediqué a esperar, le esperaba ansiosamente. A Zamiotov le aplastó usted, sencillamente. Y es que esta maldita psicología es un arma de dos filos. Bueno, pues cuando le estaba esperando, he aquí que Dios le envía. ¿Cómo se desbocó mi corazón cuando te vi aparecer? ¿Qué necesidad tenía usted de venir entonces? Y aquella risa. No sé si se acordará, pero entró usted riéndose a carcajadas, y yo, a través de su risa, vi lo que ocurría en su interior, tan claramente como se ve a través de un cristal. Sin embargo, yo no habría prestado a esa risa la menor atención si no hubiese estado prevenido. Y entonces rasumikine y la piedra, aquella piedra, ya recordará usted, bajo la cual estaban ocultos los objetos, porque habló usted de un huerto Azamiotov, ¿verdad?, Después, cuando empezamos a hablar de su artículo, creímos percibir un segundo sentido en cada una de sus palabras. Cerrar comillas de aquí, Rodion Romanovich, cómo se fue, formando mi convicción poco a poco. Pero cuando ya me sentía seguro, volví en mí y me pregunté qué me había ocurrido. Pues todo aquello podía explicarse de un modo diferente e incluso más natural, un verdadero suplicio. Cuánto mejor habría sido la prueba más insignificante. Cuando supe lo del cordón de la campanilla, me estremecí de pies a cabeza. Ya tengo la prueba, me dije. Y ya no quise pensar en nada. En aquel momento habría dado mil rublos por verle con mis propios ojos dar cien pasos al lado de un hombre que le había llamado asesino y al que no se atrevió a responder una sola palabra. Cerrar comillas y aquellos estremecimientos que le acometían, y aquel cordón de una campanilla de que usted hablaba en su delirio. Después de esto, Rodion Romanovich, ¿cómo puede usted extrañarse de que procediera con usted como lo hice? ¿Por qué vino usted a mi casa en aquel preciso momento? Era como si el demonio le hubiera impulsado. En verdad, si Mikolka no se hubiese interpuesto entre nosotros en aquel momento, ¿se acuerda usted de la llegada de Mikolka? Fue como una chispa eléctrica. Pero, ¿cómo lo recibí? No di la menor importancia a esta descarga, es decir, que no creí ni una sola de sus palabras. Es más, después de marcharse usted y de oír las razonables respuestas de Mikolka, pues sepa usted que me respondió de modo tan inteligente sobre ciertos puntos, que quedé asombrado, después de esto, yo permanecí tan firme en mis convicciones como una roca. Este no dice una palabra de verdad, pensé, me refiero a Mikolka. Rasumikine acaba de decirme que está usted seguro de su culpabilidad, que usted le ha asegurado, no pudo terminar. Le faltaba el aliento escuchaba con una turbación indescriptible a aquel hombre que había cambiado tan radicalmente de juicio no podía dar crédito a sus oídos y buscaba ávidamente el sentido exacto de sus ambiguas palabras rasumikine Le exclamó porfirio petrovich que parecía muy satisfecho de haber oído al fin decir algo a raskolnikov g g g de algún modo tenía que deshacerme de él que es completamente ajeno a este asunto se presentó en mi casa descompuesto en fin dejémoslo aparte Respecto a Mikolka, ¿quiere usted saber cómo es, o, por lo menos, la idea que yo me he forjado de él? Ante todo, es como un niño. No ha llegado aún a la mayoría de edad. Y no diré que sea un cobarde, pero sí que es impresionable como un artista. No, no se ría de mi descripción. Es ingenuo y en extremo sensible. Tiene un gran corazón y un carácter singular. Canta, baila y narra con tanto arte, que vienen a verle y oírle de las aldeas vecinas. Es un enamorado del estudio, aunque se ríe como un loco por cualquier cosa. Puede beber hasta perder el conocimiento, pero no porque sea un borracho, sino porque se deja llevar como un niño. No cree que cometiera un robo, apropiándose el estuche que se encontró. Abrir comillas lo cogí del suelo, dijo, por lo tanto, puedo quedarme con él. Pertenece a una secta cismática, bueno, no tanto como cismática, y era un fanático. Pasó dos años con un ermitaño. Según cuentan sus camaradas de Zarais, era un devoto exaltado y quería retirarse también a una ermita. Pasaba noches enteras rezando y leyendo los libros santos antiguos. Petersburgo ha ejercido una gran influencia en él. Las mujeres, el vino, ¿comprende? Es muy impresionable, y esto le ha hecho olvidar la religión. Me he enterado de que un artista se interesó por él y le daba lecciones. Así las cosas llegó el desdichado asunto. El pobre chico perdió la cabeza y se puso una cuerda en el cuello. Un intento de evasión muy natural en un pueblo que tiene una idea tan lamentable de la justicia. Hay personas a las que la simple palabra abrir comillas juicio produce verdadero terror. ¿De quién es la culpa? Ya veremos lo que hacen los nuevos tribunales. Quiera Dios que todo vaya bien. Cerrar comillas una vez en la cárcel, Mikolka ha vuelto a su anterior misticismo. Se ha acordado del ermitaño y ha abierto de nuevo la Biblia. ¿Sabe usted, Rodion Romanovich, lo que es la expiación para ciertas personas? Es una simple sed de sufrimiento, y si este sufrimiento lo imponen las autoridades, mejor que mejor. Conocí a un preso que era un ejemplo de mansedumbre. Estuvo un año en la cárcel y todas las noches leía la Biblia. Y un día, sin motivo alguno, arrancó un trozo de hierro de la estufa y lo arrojó sobre un guardián, aunque tomando precauciones para no hacerle ningún daño. ¿Sabe usted la suerte que se reserva a un preso que ataca con un arma cualquiera a un guardián de la cárcel? Aquel hombre obró tan solo llevado de su sed de expiación. Cerrar comillas yo estoy seguro de que mi colca siente una sed de expiación semejante. Mi convicción se funda en hechos positivos, pero él ignora que yo he descubierto las causas. que ¿No cree usted que en un pueblo como el nuestro puedan aparecer tipos extraordinarios? Pues se ven por todas partes. La influencia de la ermita ha vuelto a él con toda pujanza, sobre todo después del episodio del nudo corredizo en su cuello. Ya verá usted cómo acabará viniendo a confesármelo todo. ¿Lo cree usted capaz de sostener su papel hasta el fin? No, vendrá a abrirme su pecho, a retractarse de sus declaraciones, y no tardará. Me ha interesado Mikolka y lo he estudiado a fondo. Reconozco, g g que en ciertos puntos ha conseguido dar un carácter de verosimilitud a sus declaraciones, sin duda las había preparado, pero otras están en contradicción absoluta con los hechos, sin que él tenga de ello la menor sospecha. No, mi querido Rodion Romanovich, no es Mikolka el culpable. Estamos en presencia de un acto siniestro y fantástico. Este crimen lleva el sello de nuestro tiempo, de una época en que el corazón del hombre está trastornado, en que se afirma, citando autores, que la sangre purifica, en que sólo importa la obtención del bienestar material. Es el sueño de una mente ebria de quimeras y envenenada por una serie de teorías. El culpable ha desplegado en este golpe de ensayo una audacia extraordinaria, pero una audacia de tipo especial. Obró resueltamente, pero como quien, se lanza desde lo alto de una torre o se deja caer rodando desde la cumbre de una montaña. Fue como si no se diera cuenta de lo que hacía. Se olvidó de cerrar la puerta al entrar, pero mató, mató a dos personas, obedeciendo a una teoría. Mató, pero no se apoderó del dinero, y lo que se llevó fue a esconderlo debajo de una piedra. No le bastó la angustia que había experimentado en el recibidor mientras oía los golpes que daban en la puerta, sino que, en su delirio, se dejó llevar de un deseo irresistible de volver a sentir el mismo terror, y fue a la casa para tirar del cordón de la campanilla. de En fin, carguemos esto en la cuenta de la enfermedad. Pero hay otro detalle importante, y es que el asesino, a pesar de su crimen, se considera como una persona decente y desprecia a todo el mundo. Se cree algo así como un ángel infortunado. No, mi querido Rodion Romanovich, Mikolka no es el culpable. De estas palabras, después de las excusas que el juez había presentado, sorprendieron e impresionaron profundamente a Raskolnikov, que empezó a temblar de pies a cabeza. Pero, entonces, preguntó con voz entrecortada, ¿quién es el asesino? Porfirio Petrovich se recostó en el respaldo de su silla. Su semblante expresaba el asombro del hombre al que acaban de hacer una pregunta insólita. ¿Que quién es el asesino? Exclamó como no pudiendo dar crédito a sus oídos. Usted, Rodion Romanovich, y añadió en voz baja y en un tono de profunda convicción. Usted es el asesino. Raskolnikov se puso en pie de un salto, permaneció así un momento y se volvió a sentar sin pronunciar palabra ligeras convulsiones sacudían los músculos de su cara. Sus labios vuelven a temblar como el otro día, dijo Porfirio Petrovich en un tono de cierto interés. Creo que no me ha comprendido usted, Rodion Romanovich, añadió tras una pausa. Esta es la razón de su sorpresa. He venido para explicárselo todo, pues desde ahora quiero llevar este asunto con franqueza absoluta. Yo no soy el culpable, balbuceó Raskolnikov, defendiéndose como el niño al que sorprenden haciendo algo malo. «Sí, es usted y solo usted», replicó severamente el juez de instrucción. Los dos callaron. Este silencio, en el que había algo extraño, se prolongó no menos de diez minutos. Raskolnikov, con los codos en la mesa, se revolvía el cabello con las manos. Porfirio Petrovich esperaba, sin dar la menor muestra de impaciencia. De pronto, el joven dirigió al magistrado una mirada despectiva. «Vuelve usted a su antigua táctica, Porfirio Petrovich. ¿No se cansa usted de emplear siempre los mismos procedimientos?» procedimientos? ¿Qué necesidad tengo de emplearlos ahora? La cosa cambiaría si habláramos ante testigos. Pero estamos solos. Yo no he venido aquí a cazarle como una liebre. Que confiese usted o no en este momento, me importa muy poco. En ambos casos, mi convicción seguiría siendo la misma. Entonces, ¿por qué ha venido usted? Preguntó Raskolnikov sin ocultar su enojo. Le repito lo que le dije el otro día. Si usted me cree culpable, ¿por qué no me detiene? Bien. Esa, por lo menos, es una pregunta sensata y la contestaré punto por punto. En primer lugar, le diré que no me conviene detenerle enseguida. ¿Qué importa que le convenga o no? Si está usted convencido, tiene el deber de hacerlo. Mi convicción no tiene importancia. Hasta este momento solo se basa en hipótesis. ¿Por qué de darle una tregua haciéndolo detener? Usted sabe muy bien que esto sería para usted un descanso, ya que lo pide. También podría traerle al hombre que le envíe para confundirle. Pero usted le diría... Abrir comillas eres un borracho. ¿Quién me ha visto contigo? Te miré simplemente como a un hombre embriagado, pues lo estabas. ¿Y qué podría replicar yo a esto? Sus palabras tienen más verosimilitud que las del otro, que descansan únicamente en la psicología y, por lo tanto, sorprenderían al proceder de un hombre inculto. En cambio, usted habría tocado un punto débil, pues ese bribón es un bebedor empedernido. Ya le he dicho otras veces que estos procedimientos psicológicos son armas de dos filos, y en este caso pueden obrar en su favor, sobre todo teniendo en cuenta que pongo en juego la única prueba que tengo contra usted hasta el momento presente. Pero no le quepa duda de que acabaré haciéndole detener. He venido para avisarlo, pero le confieso que no me servirá de nada. Además, he venido a su casa para hablemos de ese segundo objeto de su visita, dijo Raskolnikov, que todavía respiraba con dificultad. Pues este segundo objeto es darle una explicación a la que considero que tiene usted derecho. No quiero que me tenga por un monstruo, siendo así que, aunque usted no lo crea, mi deseo es ayudarle. Por eso le aconsejo que vaya a presentarse usted mismo a la justicia. Esto es lo mejor que puede hacer. Es lo más ventajoso para usted y para mí, pues yo me vería libre de este asunto. Ya ve que le soy franco. ¿Qué dice usted? Raskolnikov reflexionó un momento. Oiga, Porfirio Petrovich, dijo al fin. Usted ha confesado que no tiene contra mí más que indicios psicológicos y, sin embargo, aspira a la evidencia matemática. ¿Y si estuviera equivocado? No, Rodion Romanovich, no estoy equivocado. Tengo una prueba. La obtuve el otro día como si el cielo me la hubiera enviado. ¿Qué prueba? No se lo diré, Rodion Romanovich. De todas formas, no tengo derecho a contemporizar. Mandaré detenerle. Reflexione. No me importa la resolución que usted pueda tomar ahora. «Le he hablado en interés de usted. Le juro que le conviene seguir mis consejos». Raskolnikov sonrió, sarcástico. «Sus palabras son ridículas e incluso imprudentes. Aun suponiendo que yo fuera culpable, cosa que no admito de ningún modo, ¿para qué quiere usted que vaya a presentarme a la justicia? ¿No dice usted que la estancia en la cárcel sería un descanso para mí? Oiga, Rodion Romanovich, no tome mis palabras demasiado al pie de la letra. ¿Acaso no encuentre usted en la cárcel ningún reposo?» En fin de cuentas, esto no es más que una teoría y personal por añadidura. Por lo visto, soy una autoridad para usted. Por otra parte, ¿quién sabe si le oculto algo? Usted no me puede exigir que le revele todos mis secretos. G.G. Cerrar comillas pasemos a la segunda cuestión, al provecho que obtendría usted de una confesión espontánea. Este provecho es indudable. ¿Sabe usted que aminoraría considerablemente su pena? Piense en el momento en que haría usted su propia denuncia. Por favor, reflexione. Usted se presentaría cuando otro se ha acusado del crimen, trastornando profundamente el proceso. Y yo le juro ante Dios que me las compondría, de modo que a la vista del tribunal gozara usted de todos los beneficios de su acto, el cual parecería completamente espontáneo. Le prometo que destruiríamos toda esa psicología y que reduciría usted a la nada todas las sospechas que pesan sobre usted, de modo que su crimen apareciese como la consecuencia de una especie de arrebato, cosa que en el fondo es cierta. «Yo soy un hombre honrado, Rodion Romanovich, y mantendré mi palabra». Raskolnikov bajó la cabeza tristemente y quedó pensativo. Al fin sonrió de nuevo. Pero esta vez su sonrisa fue dulce y melancólica. «No me interesa», dijo como si no quisiera seguir hablando con Porfirio Petrovich. «No necesito para nada su disminución de pena». «Vaya, esto es lo que me temía», exclamó Porfirio como a pesar suyo, sospechaba que iba usted a desdeñar nuestra indulgencia. Raskolnikov le miró con expresión grave y triste. No, no dé por terminada su existencia, continuó Porfirio. Tiene usted ante sí muchos años de ida. No comprendo que no quiera usted una disminución de pena. Es usted un hombre difícil de contentar. ¿Qué puedo ya esperar? La vida. ¿Por qué quiere usted hacer el profeta? ¿Qué puede usted prever? Busque y encontrará. Tal vez le esperaba Dios tras este recodo. Por otra parte, no le condenarán a usted a cadena perpetua tendré a mi favor circunstancias atenuantes, dijo Raskolnikov con una sonrisa. Sin que usted se dé cuenta, es tal vez cierto orgullo de persona culta lo que le impide declararse culpable. Usted debería estar por encima de todo eso. Lo estoy. Esas cosas solo me inspiran desprecio, repuso Raskolnikov con gesto despectivo. Después fue a levantarse, pero se volvió a sentar bajo el peso de una desesperación inocultable. Sí, no me cabe duda. Es usted desconfiado y cree que le estoy adulando burdamente, con una segunda intención. Pero dígame. ¿Ha tenido usted tiempo de vivirlo bastante para conocer la vida? ¿Inventa usted una teoría y después se avergüenza al ver que no conduce a nada y que sus resultados están desprovistos de toda originalidad? Su acción es baja, lo reconozco, pero usted no es un criminal irremisiblemente perdido. No, no, ni mucho menos. Me preguntará qué pienso de usted. Se lo diré. Le considero como uno de esos hombres que se dejarían arrancar las entrañas sonriendo a sus verdugos si lograsen encontrar una fe, un dios. Pues bien, encuéntrelo y vivirá. En primer lugar, hace ya mucho tiempo que necesita usted cambiar de aires. Y en segundo, el sufrimiento no es mala cosa. Sufra usted. Micolka tiene tal vez razón al querer sufrir. Sé que es usted escéptico, pero abandónese sin razonar a la corriente de la vida y no se inquiete por nada. Esa corriente le llevará a alguna orilla y usted podrá volver a ponerse en pie. ¿Qué orilla será esta? Eso no lo puedo saber. Pero estoy convencido de que le quedan a usted muchos años de vida. Bien sé que usted se estará diciendo que no hago sino desempeñar mi papel de juez de instrucción y que mis palabras le parecerán un largo y enojoso sermón, pero tal vez las recuerde usted algún día. Solo con esta esperanza le digo todo esto, que en medio de todo, ha sido una suerte que no haya usted matado más que a esa vieja, pues con otra teoría habría podido usted hacer cosas cientos de millones de veces peores. D. Gracias a Dios por no haberlo permitido, pues él tal vez, quién sabe, tiene algún designio sobre usted. Tenga usted coraje, no retroceda por pusilanimidad ante la gran misión que aún tiene que cumplir. Si es cobarde, luego se avergonzará usted. Ha cometido una mala acción sea fuerte y haga lo que exige la justicia. Sé que usted no me cree, pero le aseguro que volverá a conocer el placer de vivir. En este momento sólo necesita aire, aire, aire. Al oír estas palabras, Raskolnikov se estremeció. Pero, ¿quién es usted? exclamó, ¿para hacer el profeta? ¿Dónde está esa cumbre apacible desde la que se permite usted dejar caer sobre mí esas máximas llenas de una supuesta sabiduría? ¿Quién soy? Un hombre acabado y nada más. Un hombre sensible y acaso capaz de sentir piedad, y que tal vez conoce un poco la vida, pero completamente acabado. El caso de usted es distinto. Tiene usted ante sí una verdadera vida. ¿Quién sabe si todo lo ocurrido es en usted como un fuego de paja que se extingue rápidamente? ¿Por qué, entonces, temer al cambio que se va a operar en su existencia? No es el bienestar lo que un corazón como el suyo puede echar de menos. ¿Y qué importa la soledad donde usted se verá largamente confinado? no es el tiempo lo que debe preocuparle, sino usted. Conviértase en un sol y todo el mundo lo verá. Al sol le basta existir, ser lo que es. ¿Por qué sonríe? ¿Por mi lenguaje poético? Juraría que usted cree que estoy utilizando la astucia para atraerme su confianza. A lo mejor tiene usted razón. Je, je. No le pido que crea todas mis palabras, Rodion Romanovich. Hará usted bien en no creerme nunca por completo. Tengo la costumbre de no ser jamás completamente sincero. Sin embargo, no olvide esto. El tiempo le dirá si soy un hombre vil o un hombre leal. ¿Cuándo piensa usted mandar que me detengan? ¿Puedo concederle todavía un día o dos de libertad? Reflexione, amigo mío, y ruegue a Dios. Esto es lo que le interesa, créame. ¿Y si huyera? Preguntó Raskolnikov con una sonrisa extraña. No, usted no huirá. Un mujico iría, un revolucionario de los de hoy, también, pues se le pueden inculcar ideas para toda la vida. Pero usted ha dejado de creer en su teoría. ¿Para qué ha de huir? ¿Qué ganaría usted huyendo? Y, ¡qué vida tan horrible la del fugitivo! Para vivir hace falta una situación determinada, fija y aire respirable. ¿Encontraría usted ese aire en la huida? Si huyese usted, volvería. Usted no puede pasar sin nosotros. Si lo hiciera encarcelar, para un mes o dos, por ejemplo, o tal vez para tres, un buen día, téngalo presente, vendría usted de pronto y confesaría. Vendría usted aún sin darse cuenta. «Estoy seguro de que decidirá usted someterse a la expiación. Ahora no me cree usted, pero lo hará, porque la expiación es una gran cosa, Rodion Romanovich. No se extrañe de oír hablar así a un hombre que ha engordado en el bienestar. El caso es que diga la verdad y no se burle usted. Estoy profundamente convencido de lo que acabo de decirle. Nikolka tiene razón. No, usted no oirá, Rodion Romanovich». Raskolnikov se levantó y cogió su gorra. Porfirio Petrovich se levantó también. ¿Va usted a dar una vuelta? La noche promete ser hermosa, aunque a lo mejor hay tormenta, lo cual sería tal vez preferible, porque así se refrescaría la atmósfera. Porfirio Petrovich, dijo Raskolnikov en tono seco y vehemente, que no le pase por la imaginación que le he hecho la confesión más mínima. Usted es un hombre extraño, y yo solo le he escuchado por curiosidad, pero no he confesado nada, absolutamente nada. No lo olvide. Entendido. No lo olvidaré, está usted temblando, no se preocupe, amigo mío. Se cumplirán sus deseos. Pasé usted, pero sin rebasar los límites, ahora voy a hacerle un último ruego, añadió bajando la voz. Es un punto un poco delicado pero importante. En el caso, a mi juicio sumamente improbable de que en estas 48 o 50 horas le asalte la idea de poner fin a todo esto de un modo poco común, en una palabra, quitándose la vida, y perdone esta absurda suposición, tenga la bondad de dejar escrita una nota. Dos líneas, nada más que dos líneas, indicando el lugar donde está la piedra. Esto será lo más noble. de En fin, hasta más ver. Que Dios le inspire. Porfirio salió, bajando la cabeza para no mirar al joven. Este se acercó a la ventana y esperó con impaciencia el momento en que, según sus cálculos, el juez de instrucción se hubiera alejado un buen trecho de la casa. Entonces salió él a toda prisa. de Este audiolibro fue creado exclusivamente para Plus Magazine.